Thank <laughs> you. Vale, molt, molt, molt, molt interessant no? això del CIOX junto con Víctor Jara, comandant de Che Guevara aquestes mescles que no es peguen no? <ríe> doncs sí, està sonant Ràdio 77 Ràdio Lliure autogestionada, anticapitalista mm -hmm. i en català de Mallorca de David Canyo mm -hmm. Res és ara, ni això. Et corres els ulls amb la cendra de l’exili. amb la cicatriu d'una vella ferida que cou com una biologia. ara País cobert de neu i de remordiments. Endemà. Només va ser un dia més... va a ser que el día más i sense adonar-nos-en vam ocupar els llocs que tant repudiavem. canviàrem el nom als vicis antics. a justificar-nos. Doncs hi tornàvem a escoltar aquest violí de Clara García des de la Bapies i això de Safoneta va quedar arxivat però l'estudi va avançar i va deixar de ser un estudi per una defensa del sistema judicial espanyol a partir de la creativitat i la resistència de manera individual per ser col·lectiu i ara ens estem defensant d'aquest estat espanyol i francès també a partir de la creativitat i la resistència i avui teniu un nou dia d'encausades conselleria poca broma i estava pensant un poema un poema que digo así Ans enamorábamos La sonrisa es ancha por saberme un poco más por haber despertado la palabra como arma Por, ...sin saber cómo ni con qué pretexto... ...de venir encantadora situación... ...que despierta la imaginación... ...y qué te diré... ...que no nos hayamos negado... ...antes de un orgasmo... ...encontremos gestos, afectos, juegos... ...he decidido y no ha sido fácil... ...porque ella ha sido mujer abismo para mí... ...durante muchos meses... ...y ahora he sabido la verdad... ...se fue con mi mejor amigo... ...y todo, que ya está más que superado... ...y puedo salir cada día como el sol... ...por todas, o para todas como el amor libre o el amor subversivo y entonces la calle y la noche que también son nuestras y toda distancia una proximidad y toda proximidad una distancia y me muerdo los labios y aún, y la seriedad de los documentos que compartimos y que hoy afrontamos la puesta en común de valores y principios me pongo, me muerdo me muerdo los labios por los motines en los interiores de las prisiones por los versos que me dedicas, por la ausencia o ausencia de una realidad que morder y me muerdo en los labios, por la certeza de que la minifalda sigue subiéndose a tiempo, por la incertidumbre de los lenguajes de los patrones para seducir, ...y vuelve a subir el volumen... ...que hoy la petamos... ...y mañana transfeministas... ...acabaremos con gallardón... ...síntomas del caminar... ...que ya se siente el silbido... ...la fricción... ...el epísteme transitando... ...por caminos y palabras... ...de abismo y respeto... ...y aunque hay guerra... ...tú... ...y después haremos el amor... ...miles de orgasmos... ...serán trinchera... ...barricada... revolución anajo feel like me yeah, man. Yeah, man. Ah, punto punto, vamos a dejar va claro, sí, no eh. por eso mismo estamos como estamos se jodió la bicicleta punto aguante vamos a dejar va claro, sí, no oh, eh. por eso mismo estamos estamos se jodió la bicicleta y say, Fue suficiente. Ya me cansé de dejar a política de pagó necesita fuerte mano Voy a hablar revolución En lo que otros pensaron Y ninguno tiene excusa Por las cosas que cambiaron 50 años pasaron Y seguimos en la misma Muchos viejos se preguntan Por estos pueblos que lucharon Cultura para pueblo que Cada vez menos pensión ¿Sabes qué? No se come la revolución Una alucinación Fuera de una tierra Cosa más ideas Y menos dinero La gente se frustra Soy parte de un pueblo Que ha aguantado su paquete Y no es que Ni que me guste por más veces Que jodan abrir los ojos ya Esos tales gente que es presente lo que sienten lo mismo que siento Pero no lo expresan Por un futuro violento No soy disidente Soy cubano 100% Y quizás mucho más Que aquellos que me están mintiendo Estamos aquí No nos tienen engañado Sé que nadie tiene nada Porque todo es del Estado Después en el tibizale, Que estamos bloqueados Un tipo gordo Hablando la misma mierda Del año pasado Y por eso mismo Loco No te descargo Vino yo se fue Pero dejó al niño Robo en Ah No te descargo Punto por punto Vamos a dejar esto Claro para revolución, sí, nos va a dejarlo, por eso mismo estamos como estamos, se jodió la bicicleta y punto, aguanta el palo, vamos a dejar esto claro, estamos para revolución, sí, nos va a dejarlo, por eso mismo estamos como estamos, se jodió la bicicleta y punto, para seguir. Ya que naces, ya tienes tu vida lista, tu misión, de defender tu fucking patria socialista, ya estás en la lista, no hay te salve el perjuicio, porque todo es gratis, pero después pagas mucho por eso, y sin derecho, te debes a una causa y los Estados Unidos, yeah, que nada man. les preocupa, y es lo mismo a diario, y para como es humano, ya que 5 nah, valen eh. más que 11 millones yeah, de cubanos, y atados estamos, y el agua no llega a Cuba, y ahorita Cuba como los mambis se lanza de hueco, y yeah, yeah, yeah, se lanza de hueco, se lanza de hueco, y yeah. se yeah. Punto por punto Vamos a dejar esto claro Estamos pa' revolución Si sí, No pa' de caro Por eso mismo estamos Como estamos Se jodió la bicicleta Y punto Aguante, paro Fuck you Po, po, po Pues esto la el zumbi El zumbi Vera Casanova Que es un poeta Que ahora mismo está viviendo En Barcelona Y nos dice que Bueno, pues que Estamos pa' aquí Estamos pa' eso Estamos pa' la revolución Haceres como en Cuba Y Bueno, pues esto puede ser una forma de enviarte mi voz y de algún modo de decirte aguante que vamos a hacer la revolución junta desde la piel que es el vínculo así que buenos días, salud y anarquía besos